Lo que me tiene verdaderamente optimista y tranquilo es la presencia, como le decía esta mañana, del doctor David Becerra, el subdirector nacional de tránsito por parte del ministerio, en la reunión. Porque el tema que tenía el temor que teníamos era que la movilidad de Bogotá, en cabeza del doctor Alejandro Zambrano, que es el que ha manejado el tema, siguiera insistiendo en la firma del ministerio, que era como el ministro había dicho, que no quería firmar eso. Entonces, a nosotros nos deja muy tranquilos. Primero, que el doctor Becerra estuvo presente porque él siempre ha apoyado el tema de los taxis de Soacha, él siempre ha salido en la defensa de los habitantes del municipio para que tengan un excelente servicio por encima de todo y ya se comprometió el mismo desde ayer a que hoy mismo hablaba con el viceministro y que de aquí al martes con más probable ya nos tenía la firma del ministro de transporte en el convenio ya lo otro, el alcalde de Soacha que también nos tiene muy contentos es porque no solamente hizo presencia antier sino que ayer estuvo en la reunión y muy dispuesto a dar solución a que todo lo que tengamos que ver con el transporte de suacha en el sentido de los taxis que tiene las, las puertas abiertas me parece excelente totalmente diferente a lo que teníamos con el alcalde Tarquino pues eso nos tiene tranquilos, él se comprometió aquí una vez que el alcalde, que el doctor Becerra le consiga la firma del ministro que él inmediatamente firma él como alcalde y él mismo se compromete a buscar la firma del señor gobernador de Cundinamarca y le hace llegar el documento al doctor Fernando Álvarez secretario Movilidad, quien nos lo recalcó y nos lo repitió ayer delante de los mismos sindicatos de Bogotá Y todos los que estábamos ahí, que una vez llegue el documento con la firma del gobernador, del alcalde de Soacha y del ministro, que él ese mismo día consigue la firma del señor alcalde mayor de Bogotá, que está en la mejor disposición para firmar ese documento. Precisamente, Ernesto, en ese momento ustedes ya pueden transitar y extranjarse libremente hacia la capital y viceversa. Desde antier el general Palomino dio la autorización para que se pueda seguir laborando los de Bogotá en Soacha y Soacha en Bogotá con la restricción de que se había hablado, pero en este momento están trabajando sin ningún inconveniente. Bueno eso ¿qué pasó con los cerca de 10 o 15 vehículos que durante las últimas semanas se habían inmovilizado en Bogotá a propósito de lo que ustedes están solicitando, que se transitará libremente? No, en este momento como la, la, la sanción por la planilla de viaje quedó suspendida, Entonces, la persona que cojan que habían cogido tenía que ir a pagar solamente los patios y del servicio de grúa. O sea, la persona pagaba eso, pagaba la grúa, pagaba los patios y se podía pues, sacar su vehículo. Falta que el documento sea firmado por el ministro de transporte, alcalde o Soacha, de autoridades departamentales, para que posiblemente sea firmado por el alcalde mayor de Bogotá. Uh -huh. Exactamente. Pero en la reunión de ayer estaban todas las autoridades y todas se comprometieron. Yo confío, vuelvo y lo repito, yo confío ciegamente que de aquí, de este viernes en ocho, Ya está el documento firmado y ya podamos por fin después de casi cuatro años poder celebrar y poder eh, conseguir el viejo anhelo que tenían de todas maneras los habitantes del municipio y es poder contar con un buen servicio con unas tarifas justas que era lo que más peleábamos otras ayer en la reunión porque en un momento dado cuando alguien del sindicato de Bogotá decía que no podíamos que que no se podía dejar recoger yo sí le dije al doctor Álvarez que me daba pena pero que por favor a los taxis de Bogotá no les impidieran recoger porque la gente despacha entonces ¿quién la va a sacar? Entonces ahí comentaron de que efectivamente había era que firmar ese documento a la mayor brevedad, solamente buscando el beneficio de los habitantes del municipio.